Hace un tiempo bastante que estamos unidos como centro de estudiantes en lo que sería hoy el día e l Congreso Estudiantil Bienense、eh, y nos dimos cuenta de que estar unidos de esta manera, independientemente de, los,、eh, de las ideologías de cada centro y de, de cada alumno,、eh, nos servía para llevar a cabo los proyectos y para、eh, alzar la voz de los intereses estudiantiles. Bueno, importante también ¿no? en el marco de esta semana de los derechos estudiantiles,、eh, donde siempre se habla justamente de, de reivindicar、eh, el Día del Estudiante, el Día de la Primavera y demás, que está buenísimo celebrar, por supuesto, porque tenemos la posibilidad de acceder a, a la universidad y a las secundarias públicas y a la. universidad Bueno, la educación pública en general, pero también aprovechar ese espacio para visibilizar estas cosas. Claro,、eh, la queja más que nada nació como un reclamo un llamado a atención a lo que sería el, la situación actual del, de la educación en la provincia, la cual es evidentemente un maltrato y desinterés por, lo, por el interés estudiantil,、eh, tanto a las actividades que organiza el ministerio, que están organizadas como para que los estudiantes logren hacer lo menos posible,、eh, como en la calidad de la educación que se nos brinda. Eh, algunos llaman a un cambio en el sistema de financiamiento estudiantil, otros llaman a un cambio en los que administran el sistema. Hay variedad de ideas al respecto. Bien, y ustedes como estudiantes ven una preocupación ante, ese, ante esa posibilidad. Eh, hay diversas ideologías dentro del Congreso Estudiantil de Mense. La verdad,、eh, somos, no somos una coalición política ideológica, somos una coalición política accionaria, la cual, independientemente de la ideología política de cada uno, llamamos por los intereses de la mayoría estudiantil.、Eh, algunos llaman a un sistema、eh, de, de, diferente de financiamiento, otros llaman a una modificación del sistema actual,、eh, pero manteniendo lo que sería la educación pública. Hay variedad de pensamientos. ¿En ¿Cuántas escuelas se integran actualmente este centro?、Eh, la gran mayoría.、Eh, hoy, hoy en día estamos organizando una, lo que sería un torneo estudiantil deportivo,、eh, lo que sería un reemplazo de las intercolegiales que no se lograron hacer, que se lograron hacer lograron pero no, no satisfacieron a los estudiantes. Y hemos estado en contacto con tantas escuelas de lo que sería la gestión eh, eh, pública, eh, de la, de escuelas públicas d gestión privada. Eh, como por ejemplo Sati y b e l v e c c i que ahora se unieron al c o l e g o Estudiantil,、eh, como la mayoría de las escuelas públicas. También se unió últimamente el 141 y el 84. Bien, bueno, te agradecemos muchísimo y por supuesto abrimos la invitación para acercarse mañana a lo que va a ser este, esta movilización, este festival justamente por la educación pública. Por supuesto, tanto estudiantes como no estudiantes y aquellos que estén interesados en el accionar están absolutamente invitados. Bien, muchísimas gracias a m b i é n Seguiremos, por supuesto, bien de cerca lo que está pasando、eh, y bueno, a ver también qué respuesta se obtiene, ¿no? Claro,、eh, lo ideal sería、eh, obtener una respuesta del ministerio,、eh, pero sería lo ideal. Poder tener <ríe> algún tipo de comunicación.、Claro. Sé que también han tratado de elevar,、eh, o están por lo menos en proceso de elevar algún documento. Sí, estamos en proceso de elevar un documento. Varios, en realidad.、Sí. <ríe> eh, respecto a varios proyectos que tenemos y estamos llevando a cabo como Congreso Estudantil. i